Nie, Mai Mai, Inche kasurayen pingen, kayu chipantu nien, Inche Mapuche nien. Mai Mai, Inche Toki Kimun pingen, Mariri kechu chipantu nien. Yo me llamo kasurayen y mi nombre significa flor azul. Tengo seis años y soy Mapuche. Yo me llamo Toki Kimun y significa sabiduría de la autoridad máxima en tiempo de guerra. Tengo 15 años y soy Mapuche. Meli Folil Cupán, Registro Civil Mapuche, un paso más en el respeto a la diversidad cultural.